de este proyecto sobre el que bueno, ya tiene la media sanción en la Cámara de Diputados, hago, me estoy refiriendo al cupo laboral、eh, de inclusión laboral, travesti, trans,、eh, que, bueno, que lo hemos venido siguiendo este, desde siempre, desde la militancia que lo solicitaba hasta que después... Se convirtió en varios proyectos, pasando por este, diputados, logrando la media sanción. Y hoy, bueno, para ver qué es lo que ocurre en la Cámara Alta, está todo previsto, digamos que se supone que este, sería ley, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que transitarlo, hay que escucharlo, hay que verlo, para después decir que finalmente se ha logrado. Bien,、eh, esto ya tiene, esto, tiene un dictamen favorable en comisiones. Y、eh, un gran acuerdo, digo, teniendo en cuenta lo que ocurrió en, en la Cámara de Diputados, donde solamente hubo poquitas abstenciones y poquitos、sí. votos en contra. Digo,、Así、me parece es. que hay una conciencia de todos los sectores、sí. políticos de lo que significa、eh, generar este cupo del 1% de la administración pública. Tal cual. Así que todo está previsto para que hoy este, sea un día histórico, que sin、uh -huh. lugar a dudas le va a cambiar la vida a muchísimas personas. Eh, y que además ubica al país nuevamente, digamos, en legislación referida a cuestiones de derechos humanos del colectivo LGBTIQNB, este, pionero, ¿no?、Eh, uh -huh. Una ley que lleva, bueno,、eh, el nombre de dos históricas militantes del colectivo trans, como son.、Uh -huh. Diana z a c a y á n y Luana Berkins.、Eh, la ley se llama Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transsexuales y Transgénero. Diana z a c a y á n y Luana Berkins.、Uh -huh. eh, nos hemos estado preparando, por supuesto, en cada región, en cada lugar, para este, compartir、eh, la mirada de, de la transmisión que se va a hacer este, del debate en, en el Senado. En el、uh -huh. caso de nuestra ciudad, nos hemos autoconvocado para hoy a partir de las 14 horas en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa con la intención de que, bueno, cumpliendo con todos los protocolos necesarios, sanitarios y demás, de este, guardar distancia, de usar el alcohol en gel para las manos, de llevar el barbijo, de no compartir mates ni ninguna otra cosa, Este, pero tratar de estar más o menos juntos en esa situación para bueno, tener con quien compartir un momento que digamos, se ha esperado tanto tiempo que,、eh, digamos, más allá de que no, de que no podamos hacer este, grandes expresiones públicas en la calle, sí、si、lo estamos haciendo de manera virtual. Y también con los cuidados necesarios buscar la forma de poder compartir ese momento. Así que estamos、uh -huh. haciendo una invitación a quienes quieran a sumarse a este encuentro、eh, que le vamos a dar comienzo a las 14 horas, como les decía, en las escalinatas de la universidad para poder seguir el debate en, en el Senado.、Eh, pero bueno, con todos los cuidados necesarios. Pero bueno, la, la necesidad ¿no? de, de, de poder compartir el momento también nos lleva A que, a que busquemos las formas de, de tratar de estar juntos.、Eh, a las 14 seguramente primero se va a estar、eh, tratando otra iniciativa que ha tenido también mucho seguimiento, que tiene que ver con、eh, las zonas frías, que es ampliar los beneficios de las tarifas de gas、eh, para personas que no viven en la Patagonia, pero que sí viven en, en zonas frías del de país. Municipios de, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, en las que se registran este, bajas temperaturas.、Eh, primero se le va a dar tratamiento a eso y luego vendría el tratamiento de la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales, transgéneros, Diana z a c a y á n Luana Berkin. Eso ocurrió、eh, también en la Cámara de Diputados. Fue el mismo esquema que se claro, trató hace dos semanas. No, no, fue el mismo esquema. Uh -huh. eh, obviamente que estos momentos de encuentro también nos invitan este, a que llevemos nuestras banderas y a que llevemos carteles, consignas, reclamos, pedidos, porque es, esta es una ley que entendemos、eh, va a salir hoy、eh, para alegría de muchos, pero que todavía seguimos、eh, esperando la aparición de Tehuel.、Eh, así que lo, vamos a llevar este pedido nuevamente a a esta concentración, a este pequeño acto que vamos a hacer ahí,、eh, para también que se replique en los medios de comunicación, en las redes sociales y demás, de que estamos pendientes de su, de su búsqueda, que seguimos con mucha angustia la desaparición de, de Tehuel y, y bueno, lo vamos a, a tener presente. Y por supuesto,、eh, vamos a seguir insistiendo con este, el, el pedido. Eh, el reclamo, la súplica, no sé cómo llamarlo, de que se detengan los travesticidios, los transfemicidios, los transhomicidios, este,、eh, porque, bueno,、eh, digamos, sabemos que siempre salimos a hacer estos pedidos a tratar de, de generar conciencia, empatía, pero fundamentalmente respeto、eh, por todas las formas de vida, ¿no? Así que. Esta también va a ser una oportunidad para, para pedir basta de violencia transodiante, basta de discriminación, y después seguiremos peleando y, y pidiendo por el, por el cumplimiento de esta ley que se supone a partir de hoy ya, ya vamos a, a, a contar en el, en el país. n o Así、Bien. que bueno, la invitación, hecho, fundamentalmente, digamos, quiero. Eh, simplemente decirles eso. Nos vamos a juntar a las 14 horas en las escalinatas de la universidad y a quien quiera sumarse, bienvenida y será. Gracias, Vero. Un abrazo grande.